Alaba Agencia de Desarrollo Sociedad Anónima es la sociedad de la diputación que gestiona una amplia oferta de suelo industrial. Asimismo interviene en la oferta las pymes de pabellones y edificios modulares con servicios comunes y locales industriales de distintos tamaños. Infórmate en las oficinas de la calle Landazuri 15 o en Alabanet. Fabricamos el futuro de Alaba. Alaba Coforo Aldundia, Diputación Foral de Alaba. Es importante ayudar a los que nos ayudan. El 85.549 es el número de la Lotería de Navidad de la Cruz Roja. Lo puedes adquirir en la Asamblea Local de Cruz Roja de Yodio, de lunes a viernes, mañana y tarde en la Avenida Zumalacárgui 62, junto al Centro Comercial, y en la Asamblea Local de la Cruz Roja de Amurrio, los martes, mañana y tarde, miércoles por la tarde, y jueves por la mañana en la calle Baño Taibar. No te quedes sin el 85.549. No ser... Por un lado. Por una barra de pan. Ser solidario nunca había sido tan divertido. Entran en por una barra de pan.com y participan la campaña de Ilustrum en solidaridad con Intermonox Fam. Consigue y dona gratis tu barra de pan. Pon tu granito de arena y empieza a coleccionar. Allá y ratia. Y hoy día 15 de noviembre, ¿eh? Comienza el año nuevo musulmán, es el año 1434 de la era Eguida, el calendario. Y el presidente de la asociación La Voz del Sáhara, eh, Barek Nui, nos ha pedido un, un minuto para lanzar un mensaje de, de paz desde esta antena. buenos días a todos mi nombre es desde Radio Ayala creo que le mando un mensaje a todos los musulmanes por el motivo y la ocasión de Nuevo Años lo mando este mensaje de nuestras asociaciones con mi nombre en nombre de todos miembros de asociaciones felicito a todos los musulmanes en el mundo y sobre todo los saharauis Tanto los que residen en España como los refugiados de los campamentos. Nuestra asociación decía que este año nuevo sea un año de paz y solidaridad y convivencia común siempre nosotros postura. Ha sido adoptado las resoluciones más pacíficas y ajustas para acabar de forma definitiva amb el conflicte de l'Occident. Vamos a seguir en este camino hasta el lugar y listo objetivo que decimos entre todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En el mqr Ida'at aïla, en el mqr Ida'at aïla, en el mqr Ida'at aïla, en el mqr Ida'at aïla, en el mqr Ida'at aïla, en بأحر تهانينا لكافة المسلمين في العالم عامة وللصحراويين خاصة المتواجدين والمقيمين في إسبانيا ولا ننسى أهالنا في مخيمات اللجوه طالبين من الله عز وجل وهو القادر على ذلك أن يجعل هذا العام عام سلام وإيام وتآخي بين كل الصحراويين وأن يجمع كلمتهم على حل عادل ومقبول ينهي معاناه ويلات اهالنا في مخيمات اللاجئين ويجمع شملنا وشمل عائلاتنا وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras... Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en Encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza. 946-430042 Encarqui, Polígono Industrial Yo En un minuto llega las noticias de Euskadi y del Mundo antes, eh, los pequeños anuncios eh, gratuitos, se vende piso de protección oficial en Ocondo. Teléfono 637 40 68 20. Se alquila módulo en el camping de Santillana del Mar. 605-70-74-53 Se alquila casería reformado en Ocondo de 100 metros cuadrados Cocina, baño, cuatro habitaciones, salón, terraza, lonja, jardín y huerta De 700 metros cuadrados por 700 euros al mes 945-89-82-04 Se alquila piso en Areta con dos habitaciones Y araje trastero con ascensor 605-70-74-53 Se vende alfombra, sin estrenar, de 1,20x1,80, de, de pura lana virgen, en tonalidades en azul, 6,16, 0,23, 8,8,1. Se vende piso en areta, de VPO, 605, 707, 453.